Punk, Punk, Reggae, Joy, Hardcore, Metal, Solid Independiente y Músicas Posibles. Ruido r e b e l d de. Hola, buenas noches, estamos en Ruido Rebelde. Yo soy Álvaro, aquí está mi compañero Juan y vamos a hacer un repaso de toda la escena independiente. Buenas noches, estamos acá nuevamente, como todos los lunes, con mucho para escuchar, mucho para compartir. Hoy tenemos, como siempre, varias rarezas globales. Vamos a estar también en el bloque. Central hablando sobre la cuestión antirrepresiva. Y al final del programa vamos a traer de invitados a d i e g o s a n d e n o Bocas, una banda de Padua. Punk i b é r i c o Sin estética y sin modas, ideas incendiarias. 手伝うスパン、手札。 Bueno, pues estamos en Barcelona escuchando a la banda Electro Duendes y hemos escuchado el tema al otro lado del disco Salgo a la calle, que es un guiño a toda esa gente que vive en la frontera entre México y Estados Unidos. 何でない La monarquía española es la más directa h e r e n c i a d el franquismo La transición a la democracia de ejemplo perfecto de fiel continuismo Para adaptarse a los nuevos tiempos e x i g í a s a g r e s i a que llaman consenso Los partidos de izquierda dejaban de serlo Los de derechas dejaban ser de centro Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las peores c o m e t i d a Y los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios La Constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, cadena del todo todopoderosa, la norma suprema, la fe g a obediencia. No s a i m o s de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendrán los palos. Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue en las mismas manos, los que ayer lo tuvieron lo siguen teniendo. El ejército está vigilando lo que un día quedaba. Acá divierto, a d a las cosas. オーソナブレー La policía española, policía fascista, la clase política, la clase fascista, por su nombre, a las cosas, por su nombre. Por su nombre a las cosas. Por su nombre. p u n o r e a las cosas. u n o m b r a las nombre, a s Por u o m b e a l s c a s p r n o a l s c o a s b o、bueno, si estás del otro lado y te querés comunicar a la radio, lo puedes hacer al 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. Y si tenés una compu a mano, micrófonoabierto.com. arroba a g m i l Bueno, pues estamos escuchando el tema de Aveas Corpus, A las Cosas por su Nombre. Esta banda madrileña con su tercer trabajo que también se llama como mismo el tema A las Cosas por su Nombre. c a s u al fiambre. s Picadas, vinos finos. Cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Caso al f i a m b r e s Nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Caso al f i a m b r e s 9 de julio, 335, Moreno Sur. Ranezas, r a n e z a Globales. Música sin fronteras. Buses sin límites. Seguimos en r u i d o Rebelde, llegamos al bloque de las rarezas globales. En este caso vamos a compartir una ya legendaria banda italiana, que es Banda Basotti. pasó, banda Basotti de Italia, con esta versión de canto popular revolucionario Stalingrado? Esta banda legendaria de la escena italiana estuvo hace algunos años por Argentina, muy poco conocida. Comentamos una anécdota con Flavio y La Mandinga, se habían conocido en Chiapas. Esta banda no solamente es una banda de rock, sino que es una banda de activistas, ¿no? Bueno, si quieres contactar con nosotros, hacernos alguna pregunta de antirepresivo o hacernos una sugerencia, puedes mandarnos un mail a ruidorebeldefm90.1 hotmail.com. Y si no puedes escuchar el programa en directo porque no llega a tu barrio o quieres volverla a escuchar, puedes hacerlo en ruidorebelde moreno.blogspot.com. Bueno, Juan, dime qué tema vamos a escuchar a continuación. Bueno, por ahí muchos de los que están del otro lado no saben bien en el mapa dónde queda Filipinas, pero le comentamos que en Filipinas también hay una escena hardcore punk, hay bandas de ska, de reggae, hay una movida interesante. En este caso vamos a escuchar una banda que es s t r a y Age, que se llama Few, con su tema Sing Along. Where we ever get one, it's my one! After you start getting the fuck you're about, you don't mind me killing, you're not your mouth! p a l i z a s globales, hardcore punk, ska, reggae sin fronteras. ¿no? Esto es un poco lo que ponemos acá a la escucha. Vamos a seguir con Baraka, con su segundo CD que se llama Mierda Down. Esta banda es de Bulgaria. Vamos a escuchar la canción Funge n d u n l Tienda de rock. Remera, s zapatillas, carteras, CDs, DVDs y accesorios. Almirante Brown 610 Esquina Uruguay, Paseo del Encuentro, Local 19 Morón. Fan House. Www Fanhouse. www.fotolog.com. Barra Fanhouse-Rock guión bajo 13. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás.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 Buenas noches, seguimos con el bloque antirrepresivo. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo llamándonos al 466-6559, mandando mensajes de texto al 15-6154-0359, o si tienes internet, a micrófonoabierto gmail.com. Bueno, como lo venimos haciendo todos los lunes, estamos acá un poco. Informándonos, debatiendo y tratando de generar respuestas frente a los abusos de autoridad y abusos represivos. Por eso, este espacio antirrepresivo. Recordemos que estuvimos la semana pasada un poco compartiendo algunas inquietudes respecto a esto que nosotros entendemos que es una marcada tendencia hacia la criminalización de la juventud y, en general, hay una criminalización a los sectores más desfavorecidos dentro de la sociedad. Comúnmente los días lunes estaremos compartiendo información de carácter antirrepresivo y e s t e programa queremos conversar algunas cosas que son centrales para los jóvenes, sobre todo ante las requisas policiales y situaciones que se generan hoy por hoy en los barrios y en los centros urbanos. n o Por eso te pedimos que si tienes algo que enunciar, alguna duda. O simplemente alguna idea que exponer,、eh, puedes hacerlo con nosotros haciéndolo a ruido rebelde, fm90.1 arroba j o e n m i l c o m y será un tema a debatir, o a exponer, o a denunciar en el pro próximo programa del lunes. También puedes hacerlo comunicándonos con nosotros al p l a t ó como te hemos dicho, al 466-6559. Una de las cuestiones que conversábamos los días pasados con María del Carmen v e r d ú de Correpi. Era la situación que se genera cuando sufrimos algún tipo de detención. No sabemos cómo reaccionar, generalmente intentamos comunicarnos con un abogado. Una de las grandes inquietudes que le planteábamos nosotros era la necesidad siempre de la presencia de un abogado en comisaría. Lo que nos decía Carmen es que no siempre es fundamental. Tener un abogado. Si nosotros sabemos cómo actuar, es un gran alivio para el detenido en ese momento. Por eso vamos a estar compartiendo en los programas sucesivos cómo actuar frente a la detención de algún amigo, algún familiar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la comisaría. En este caso, tratar de hacerlo acompañado de un grupo de, de amigos, de vecinos. Y tenemos que, apenas entramos a la comisaría, tenemos que dar los datos de la persona, tener en claro si es mayor o menor de 18 años, y si es menor, tener en cuenta que es imprescindible que alguno de los padres o la persona adulta del chico vaya a la comisaría con la partida de nacimiento. Esto es algo por ahí muy elemental que no necesita un abogado. Estas cuestiones, que son por ahí inquietudes que no tenemos en claro, las vamos a ir compartiendo seguramente en el próximo programa. Detuvieron a mi hijo, ¿qué hago? Uno de los puntos centrales que maneja Correpi en su labor pedagógica en materia de política antirrepresiva. 誰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 FM Moreno 90.1 Estación de radio. Una denuncia, una más para con Néstor Kirchner. Amplían la denuncia hacia el expresidente por usurpar la presidencia. Justamente. Esa es la figura. El delito de usurpación de la presidencia continúa cometiéndose el uso evidente, impúdico y abusivo de todos los medios que forman parte del Estado. El ICO. La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno. Estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. a d q u i r i l a en FM Moreno, Saavedra 81. De lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O r e s e r v a l a por teléfono al 466-6559. u a y i o de sol. Un v e n t o f r c o Para o g a el d l o Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Martes, 20 horas. Por tu estación de información.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 Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tienes algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Mejor iropor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, pues estamos en la escena local. Estamos escuchando la, una banda clásica del p u n una banda de mar de plata que se llama Loquero con su tema Show b i e f Vamos a seguir con la escena local, en este caso Existencia de Odio, una banda mítica ya del Buenos Aires Hardcore. Esta canción está en el compilado por siempre, 1989-1996. La canción que vamos a escuchar es Speed on Your Grave. Gráfica 2000. Gráfica, 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, p l o t e a d o impresiones y mucho más. Gráfica, Gráfica 2000. 2000. 9 de julio y piovano, Moreno Sur. Estamos en el bloque metal. Lo que sonaba era la introducción de Sodom de su disco Think of the Evil. Vamos a escuchar una banda clásica del thrash metal alemán. Estamos hablando de Destruction de su CD, s e n t e s of Death, Matt b a t c h e r Junto al rock. Todo lo que necesitas para tu anda, gráfica, difusión, coordinación y organización de eventos. LabCrab Producciones. Comunicate al 15 57 15 24 26 o visita nuestra página www.labcrab.com.ar En medio de la oscuridad, vio luz y entró. El invitado de la semana. Estabas escuchando la de d i e g o s a n d e n o Vocals, la banda que nos acompaña hoy acá. Bueno, ¿con quién tengo el gusto de hablar esta noche? ¿Qué tal? Buenas noches,、eh, Carly, batería y altos coros de d i e g o Y con Francisco, el que toca la guitarra, ahí en la banda. Bueno, amigo, s pues hablarnos un poco del tema que hemos estado escuchando anteriormente. El tema anterior es un cover que lo eligieron los chicos, ¿no? Él sabe más, él sabe s e trata de Ron e n Boy, o es un tema de una banda llamada The Rulers、eh, de Jamaica, legendaria de los años 60, que después fue popularizado en el disco、eh, London Calling de The Clash. Es más conocido por eso. Bueno, pues hablarme un poco de lo que es la formación de la banda, qué proyectos estáis realizando ahora mismo en la actualidad. Ahora estamos tocando y bueno, esperando seguir grabando el disquito, ¿no? Estamos、eh, sí, en grabación. Decime, ¿el disco para cuándo lo tienen pensado? <risa>、eh, si fuese por nosotros para mañana, pero no,、eh, o sea, va lleva, a llevar tiempo, implica plata y tiempo. Bueno, vamos a ver para cuándo pinta en realidad, ¿no? Pero sí, estamos con,、eh, con esa idea. a fecha s tocaron hace muy pocos días en Padua? Me dijeron que la, hubo mucha gente, muy buena recepción. Contanos un poquito de eso. Sí, el viernes tocamos en Frida de Padua con Desbarata en Banda, una banda de la plata, de Sky Instrumental, excelente. la Habíamos escuchado y la verdad que nos sorprendió a todos.、Eh, no, buenísimo. Y bueno, la convocatoria también estuvo, estuvo muy buena. Y anteriormente también estuvimos tocando bueno por la zona de Belgrano. Eh, y eh, no, varias fechas, ahora en junio tuvimos, sí. Ahora nos quedamos sin ninguna, ¿no? Pero bueno, sí, estuvimos tocando bastante. Bueno, pues ya sabéis, si queréis que toque en vuestro barrio, podéis comunicaros. ¿Dónde podéis comunicaros con la banda?、Eh, t e digas de novocals.yahoo.com.ar arroba Bueno, y para irnos despidiendo,、eh, ¿podéis hacer una presentación del siguiente tema que vamos a escuchar de la banda?、Eh, el siguiente tema se llama The Tidy's Hide, que es un tema de, de Paragons,、eh, un trío vocal de Rocksteady y Jamaikin en los años 60. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y esperamos veros de vuelta por el programa.、Yo、gracias por la invitación a, a vos. Bueno, vamos a escuchar The Díaz Andeno Vocals. Fíjate qué haces. ¡Está en la calle! No te quedes en tu casa. Fíjate qué haces. Bueno, pues seguimos en Ruido Rebelde después de este fin de semana largo y vamos a ir planeando un poco lo que va a ser la escapada del fin de semana y la alternativa a la no televisión. Háblame un poco, Juan, de lo que vamos a ver este fin de semana por ahí. Bueno, acá tenés la oportunidad en Moreno. De ir a ver un festival de bandas, sábado 20 de junio, 22 horas puntual, tocan los chicos de Nohuana, Kila Tumal, Mustafa n y Obligados. Esto es en Libertador 875 en Moreno. La fecha la producen los chicos de Ruidos Molestos. Si no, podés ir a ver a La Zurda, al Infierno Rock el viernes 19 de junio. Tocan junto a Cuerdas Negras y a Lovely Rita. Si no, también, si te gusta, carajo, podés ir a verlo. Tocan en Circus. Esto es en San. Es en Florencio Varela 1998 en San Justo. También tenemos una fechita de Shayla que va a tocar el 27 de junio. Falta para esto, pero te podés ir preparando, ir sacando la anticipada. También tocan ahí en la calle Florencio Varela 1998 de San Justo. Y una invitación que queremos hacer a todos los oyentes el viernes. 19, esta semana, a las 6 de la tarde en la escuela media 2, va a estar la doctora María del Carmen Verdú de Correpi presentando su libro Represión en Democracia. Esto es en la escuela media número 2, justo de Arac, esquina Uruguay, a 8 cuadras de la estación de Moreno. Y bueno, para, para ir finalizando, queremos pasar el correo para sugerencias y dudas. Como puede ser el ruido rebelde fm90.1 homemail.com o escuchar nuestro programa en ruido rebelde moreno.blospop.com. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ir con un temita de metal. Vamos a escuchar un poquito más de trash metal. En este caso, vamos a escuchar Orcas, su tema asesinos. Hasta la semana que viene.